Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, capítulo 39 del libro de Éxodo. Repito, la cita bíblica es en el capítulo 39 del libro de Éxodo. Damos lectura desde el versículo primero. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras de Dios.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 Para que se juntasen, y se unían en sus dos extremos. Y el cinto del ephod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de celio con los nombres de los hijos de Israel.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 E hicieron otros dos anillos de oro, que pusieron en los dos extremos del pectoral, en su orilla frente a la parte baja del Ephod. Hicieron además dos anillos de oro, que pusieron en la parte delantera de las dos sombreras del Ephod, hacia abajo, cerca de su juntura sobre el cinto del Ephod. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del Ephod con un cordón de azul,